Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, bien, amaneciendo. Bueno, está bien. Tempranito. sí eh, Nicolás, eh, sí. te llamamos porque fuiste noticia la semana pasada eh, al sí. participar eh, de una competencia internacional eh, y te uh. trajiste un premio. Eh, a ver Así es. Contanos. Bueno, eh, tuvimos la suerte de clasificar a nivel nacional en la competencia de, de Jerez dentro de, de digamos, de... Del ámbito de la coctelería existen varias competencias, uh -huh. eh, entre ellas, bueno, muchas de marcas por lo general distintos tipos de bebidas. En este caso era de Jerez, de Tío Pepe, la marca, y bueno, llamaron a convocatorias para para la competencia, quedamos en, en la final nacional y tuve la suerte de ganar la, la nacional, digamos, y viajamos a España, a representar al país, y logramos el, el tercer puesto en, en Jerez de la Frontera. Así que nada, fue fue una locura, realmente fue increíble, sobre todo con un producto que, que conocemos muy poco y que bueno, en poco tiempo tuvimos que, que aprender tantas cosas, ¿no? Pero la verdad que era una experiencia terrible y, y bueno, y el tercer lugar también fue algo increíble. No no era lo esperado, digamos, porque la realidad es que era algo totalmente novedoso, pero pero bueno, pudimos adaptarnos y, y conseguimos algo, algo lindo, fue muy lindo la verdad. ¿Cuál fue el trago que preparaste? Eh, el cóctel con el que participé se llama Resiliencia, tiene justamente Jerez, que es un, un, un vino seco, eh, tiene frambuesas, pimienta rosa, eh, una espuma de vainilla y limón, un trajito ácido dulce que está, está rico. Muy bien. Para después de comer está bien. ¿Y hace cuánto que te dedicás a esto? Y yo me vine de Santa Rosa a La Plata a estudiar en el 2011 y desde el 2012, 2013, que, que bueno... Quise independizarme de, de, mi, de mi familia, digamos. empecé a trabajar de noche para poder estudiar de día y empecé de, de, de mozo, metiéndome de poquito en la, en la gastronomía. Y bueno, y un día terminé atrás de la barra sacando cerveza y ya fui así a poquito a poquito fui fui aprendiendo y, y bueno, y llegamos a, a lo de hoy en día, ¿no? Estoy trabajando en, en la Brucese, en la Cana de, de La Plata, y tuve un pasaje por por varios bares también de la ciudad, así que nada, un caminito bastante lindo. ¿Y, y estudiaste fue... o ¿No estudiaste? Sí, sí, me recibí en el 2020, de una pandemia, mirá. Me recibí profe de Educación Física, nada que ver. Ah, mirá. Sí, sí, nada que ver. Pero bueno, ya te digo, paralelo a la carrera, eh, estuve haciendo la carrera gastronómica, digamos, y bueno, hoy en día seguimos con eso. En algún momento el título se va a utilizar, supongo, no sé. ¿Se puede vivir de, de, de la coctelería? Sí, sí, es algo que, que estamos hablando continuamente en todos lados, porque... Es, se profesionalizó tanto como, como el chef en la cocina, eh, hoy eh, el bartender es, está digamos dentro de los, de los puestos de trabajo que consideran en todo bar, y sí, yo, bueno, de hecho vivo hace casi 10 años de esto y, y la verdad que, que está bueno, está bueno, es un rubro que está creciendo todos los días y y a poquito se ha metiendo también ¿no? en, en la gastronomía. Hoy es raro ver un bar que no tenga un bartender, prácticamente, o un restaurante que no tenga, por lo menos, una carta de tragos, ¿no? Ah. Así que es un puesto que, que de a poquito se fue logrando y ya... Sí, sí, tranquilamente se puede vivir. Eh, Nicolás, recién mencionabas que eh, estudiabas gastronomía. Eh, ¿Dentro de la gastronomía hay una especialización en bartender o, o no? No, mirá, no. Lo, lo que hay es son cursos, ah. cursos de coctelería, pero... En, en mi caso personal, el mayor aprendizaje fue de trabajar con gente eh, del, del ámbito que, que sí. son realmente eh, referentes de, a nivel nacional. Eh, no sé, me, me agarraba la locura y me, me empecé a viajar a Capital hace unos años y que está acá a 45 kilómetros, pero bueno, era volver a las 3 de la mañana solamente para trabajar con gente que la cual podría llegar a aprender eh, varias cosas. Fue un momento que, que nada, estaba totalmente obsesionado con la coctelería y eso me sirvió, la verdad, que un montón para para poder encontrar cosas nuevas y, y ponerme al tanto también con lo que estaba pasando realmente en las barras de, de Buenos Aires, que es, digamos, el, el centro de, de, la, de la coctelería a nivel nacional también, ¿no? Claro, es, es un trabajo un oficio que viene naturalmente asociado a la noche, a los lugares de diversión, pero una vez que uno se mete eh, en ese mundo... Comienza la secuencia que tiene más que ver con la química o con Exacto. cuestiones de, de, de, de la preparación propia. Digo, eh, quizás eso es lo que Exacto. lo que te pasó a vos. Sí, claro, eh, uno en primer momento por lo general entra al rulo del de boliche, ¿no? El el va al boliche, claro, algo así, pero pero bueno, después te das cuenta que yo, por ejemplo, mi horario de trabajo termina a la una de la mañana porque el trabajo en este momento en un restaurante y se consume coctelería y ahí es donde yo Lo, lo, lo que digo es que, que realmente es un puesto donde incluso los restaurantes están están teniendo muy en cuenta, ¿no? Ya no es solo el bartender de boliche que termina a las 7 de la mañana medio borracho, cargando cajones de, de cerveza en la heladera, no digo que esté mal para nada, ¿va? también es ser bartender, pero digo, hay otro rubro que es el de, el de la coctelería, quizá un poco más más metido en la mixología, más metido en, en la coctelería de autor, que, que, bueno, trabaja de otra manera y, y, bueno, ya empiezan incluso a cambiar los horarios. Sin ir más lejos... Eh, tenemos turno de mañana, mañana mediodía, que termina a las 3 de la tarde, y aún así siguen siendo bartenders, digo. como que un poquito se va despegando esa noción del bartender que estaba hasta las 7 de la mañana, el de la película cóctel viste, que salía destrozado, claro, bueno, claro. ese ya, ya, ya un poquito uh -huh. se va se va profesionalizando un poco más, sin quitar, digamos, eh, ningún tipo de, de desprecio a, a los que trabajan, digamos, en Molich, y no para nada, al contrario, pero bueno, hay otra rama de la coctelería que, que es un poquito más más, digamos, meticulosa y, y con coctería más, de digamos, de, de auto y, y clásicos claro. que, que, bueno, que no es tanto el quilombo, digamos, por claro. así decir. Eh, Nicolás, en el caso de la competencia esta que eh, fue en sí. Jerez, eh, vos eh, vas con una idea, eh, te dan ellos los elementos, ¿cómo, cómo es? Eh... mira primero vas con... La, la competencia consistía en tres challenge uno era una cata ciegas donde vos tenías que, bueno, identificar los distintos tipos de Jerez, Uh -huh. Segundo era una prueba con Venencia, que es un instrumento netamente de, de, de Jerez, es, un, es una especie de varilla que contiene un receptáculo abajo, y bueno, después tiene eh, una técnica en la cual servís en una copa, que la tuvimos que practicar un montón porque acá es totalmente desconocida. Y en tercer lugar presentabas el cóctel con el que habías ganado acá en, en, en el país, digamos. Uh -huh. Una vez hecha la pasada de los 20 países, quedaban los 5 finalistas, Y ahí donde se venía el challenge sorpresa, que era, depende de la posición en la que has quedado, te daban cierta cantidad de dinero para que vos compres insumos disponibles en un mercado tipo Masterchef. Ah. Eh, sí. Y, bueno, tenías que abastecer un evento para 140 personas y hacer la presentación adelante del jurado. Ah. O sea que eh, vos hiciste tú... 140 tragos. Sí, así es, 140 más 5 del jurado. Uy, Encima mente. había quedado en quinto lugar, era el que tenía, con 20 euros tuve que hacer todo eso. Imagínate fue una un desafío terrible eh, y bueno y dentro de los cinco finalistas logramos quedar entre los en tercer puesto de, de, después Solamente. de esta competencia internacional se te uh -huh. abren otras posibilidades digo eh, existe la posibilidad de, de, de viajar de conocer otros países de meterte en nuevas competencias te da algo de estatus en el universo bartender esto mira en el yo en el 2020 había ganado una competencia que se llamaba caril gasassi eh. Uh -huh. ...que también es una competencia súper importante a nivel internacional... ...lamentablemente por pandemia no pude viajar... ...era la final en Miami, me acuerdo... Eh, ...bueno, por pandemia se suspendió... Y, ...y eso a mí realmente me abrió un montón de puertas... ...en el sentido de que empezás a figurar dentro del, del, del ámbito... de ...digamos, de, de la mesa chica, ¿no? Claro. Porque en, en Argentina hay como una mesa chica de bartender... ...obviamente ni, ni siquiera estoy a la altura de ellos todavía... ...pero si sí empezás a sonar un poquito... Y bueno, eso me dio la posibilidad de clasificar también a Work Class, que es otra competencia a nivel internacional increíble, que coincidió justo con esta de Tío Pepe y tuve que, bueno, dejarlo un poquito de lado. Pero, por ejemplo, esta de Tío Pepe a nivel nacional es poco conocida, porque Jerez es una bebida que consumimos muy poco, pero a nivel internacional es una de las más prestigiosas del mundo. Entonces, bueno, sí, te va abriendo puertas a nuevas marcas, a nuevas cosas e eh, incluso a nuevas propuestas la realidad es que bueno a nosotros nos cuesta mucho trabajar afuera por el tema de papeles no yo no tengo ni ciudadanía ni demás es algo que exigen eh, en la mayoría de los países pero sí, es, es realmente impresionante como como empieza a cambiar todo y a poquito cuando cuando logras este tipo de cosas ya sea por medio de medios de comunicación o propuestas de trabajo también es es una linda puerta digamos para, para manejar un abanico de, de opciones que realmente está bueno. ¿no? ¿Qué soñás en el corto plazo? ¿Qué objetivos eh, tenés con, con este oficio? Mirá, eh, desde el barrio en el barrio que estoy trabajando tenemos dos aperturas nuevas, eso está a corto plazo, es lo principal, poder mantener el estándar, viste, de, de calidad que venimos manejando y después, bueno, meternos en competencias, ya te digo, la verdad que resta en el país es work class y, y estamos enfocados completamente. Este año llegamos a semifinal y ya pensando en el año que viene... en eh, en participar y poder dejarlo mejor también ahí, ¿no? Y bueno, y otro de los grandes anhelos que tengo por poder, eh, la semana que viene ya viajo a Santa roche y poder transmitir un poco, ¿no?, de todas estas cosas lindas a la gente del interior porque pues, pareciera que son cosas, este prácticamente imposible o que estás medio tocado con una varita y son cosas que realmente se pueden lograr y transmitirlo a, a bartenders que, que están dentro de, del país es importantísimo, me parece, porque es un incentivo también para, para participar y animarse más. Yo hace un mes atrás jamás se hubiese imaginado que iba a conocer Europa y de repente en una semana terminé en España compitiendo. Y son cosas que realmente pasan. Este, claro. Y no tener que, que ser nada, digamos. Si se puede, es cuestión de animarse nada más. Bien. Bien, Nicolás, eh, la verdad que te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si quedó algo, vale. si no, gracias de vuelta. No, chicos, muchísimas gracias y que tengan un lindo fin.